Charles Fourier, 1772-1837, pensador socialista francés, nació en Besazón, empresario arruinado en la época de la revolución, vivió con muchas dificultades económicas, tuvo una formación autodidacta, absorbiendo a través de la lectura las influencias de diversas corrientes de pensamiento del siglo 18 en especial de Rousseau. Fue un pionero en la crítica sistemática de la nueva sociedad industrial capitalista y liberal. Fourier dijo, Fue un mordaz crítico de la economía y el capitalismo de su época. Adversario de la industrialización de la civilización urbana. Para él, la mala organización del intercambio comercial es uno de los males del mundo moderno. Propuso un nuevo sistema de organización social europea. Basado en la libre asociación de los hombres donde se trabajaba al aire, al libre albedrío. Como una especie de cooperativas que resultaron ser toda una utopía gracias a la poca armonía social de la época.